conferencia del de maestro Samuel Aúlio sobre lo que es la meditación. Paz y Habla para vosotros, Samuel Aúlio. Puedes participar de la la meditación. circunstancialmente con a fondo la técnica de la movilización. Hoy, la citaremos sobre el partido este informa suyóptima. La cuestión de él? en particular he podido perificar directamente Quiero que los que en este caso el informado sobre la maravillosa ley de la presencia de la humanidad, de fundamento de la raza. Cuando la segunda raza de nuestra actual gran raza, Aida, floreció en la China, Vi har inte måltiderna i den här alya attan. Det här är inte en måltid. Vi har inte någon saker längre kärna. Det är utilizamos el tiempo, obtendremos 49 noches. cada vez en el tiempo que hermanos nos en la sala de meditación. Cuando nuestros pies, sentábamos al cine de meditación, la piedra de meditación. So we only have some uh La concentración no de amar, o si con los millones de años en nuestro interior, ahora, y det är inte är inte Det är som att de det. är en jobb så att de kommer det. en orden de dentro de nuestro interior, que impiden la quietud y el silencio de la mente. Repriminábamos, tratábamos de comprenderlo. Cuando lo conseguíamos, penetrábamos aún más alto. en la nota A. Obvio que nuevas luchas nos esperaban con tal nota. Amordazar a todos esos demonios del deseo quiero llevar dentro. No es tan fácil. Obligarles a guardar silencio y quietud no es cosa sencilla. Pero con paciencia lo lográbamos. Y proseguíamos con cada una de las notas de la escala musical. Una octava más elevada proseguíamos con el mismo paso. Y así, poco a poco, enfrentándonos a los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargábamos. Lográbamos, por fin, amordazarnos a todos en, las, en los 49 niveles del subconsciente. Entonces la mente quedaba quieta y en el más profundo cielo. Ese era el instante el la gente, el alma, lo más puro que dentro tenemos, escapado para experimentar lo real. Y penetrábamos en el vacío iluminado el vacío iluminador sea ilusión en nosotros. Y moviéndonos en el vacío iluminador lográbamos conocer las leyes de la naturaleza en sí mismas tal cuanto y no como aparentemente. Este mundo tridimensional del sí solo se conoce en causas y efectos mecánicos mas no las Leyes Naturales como en el, el vacío Iluminador ellas SON ante nosotros como realmente SON. Podríamos percibir en ese estado, con la Iglesia, los sentidos alternativos del Ser, las cosas físicas tal cual son, el mundo de los fenómenos físicos solamente percibimos en realidad la apariencia de las cosas, ángulos, nunca un cuerpo entero en forma integral, lo poco que percibimos, es ya ni podría percibir qué cantidad de átomos, por ejemplo, tiene una meta, o una tíla etcétera. Pero en el vacío iluminador percibimos las cosas en sí, tal cual, tal cual son integrales. Mientras nos hallábamos aquí sumergidos dentro del gran vacío iluminador, podíamos explicar la voz del Padre que se Inevitablemente en ese estado nos hallábamos en lo que se podría denominar arroba así. La personalidad era el estado fácil, Estaba allá en la sala de la meditación. Los centros emocional y motor se integraban con el centro intelectual.